Desde hace unas semanas ya que venimos contando con observadoras eh, de la realidad que están dispuestas a conversar con nosotros sobre la economía feminista o la economía con esa mirada eh, necesaria de pensar y de reflexionar. Hoy nos acompaña Sofía Ricci. Buenas tardes, Sofía. Juan Pablo Bertolini Hola. te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Este, un poco este, interesado eh, por la por la por lo que nos podés aportar porque quedaron varias, varias puertas abiertas Sofía eh, la otra vez y eh, entiendo que hoy podríamos empezar a, a hablar de un mundo del laburo que está eh, en, en una imagen en la cabeza de cualquiera pegado a la figura de una mujer y eso es el ¿Sí? El trabajo, el trabajo doméstico, que se lo suele llamar, bueno, tiene muchos nombres. ¿Qué nos vas a contar, Sofía? Bueno, me parece que nos pareció a Nati, a mí, que era un tema muy importante para resaltar, porque, bueno, eh, nosotros por lo menos venimos de un ámbito, eh, fuimos a un colegio privado y vimos cómo la mayoría de las personas con las que estábamos tenían empleadas domésticas, incluso yo crecí en un, en un hogar con una empleada doméstica, eh, Y muchas veces se decía, me, me, a mí esto siempre me pareció muy cómico, muy cómico digo, para no decir muy trágico, que siempre se le decía la chica que nos ayuda en casa, nunca la empleada, no como si fuera una persona que estuviera haciendo un favor y una persona que estuviera haciendo un trabajo. Entonces nos parecía importante resaltar esto de que es un trabajo, es un trabajo muy complejo y es un trabajo que no se elige generalmente. No es algo que cuando una, una niña, por ejemplo, un niño, un niñe, es chiquitite, dice, ah, yo cuando sea grande quiero ser eh, empleada de doméstica. No, o sea, generalmente es un trabajo en el que uno termina, entre comillas, cayendo, por así decirlo, y tiene que ver con lo que vamos a hablar, por ejemplo, en la próxima columna, que es la feminización de la pobreza. Eh, eh, tiene que ver con todos los trabajos que nos eligen y tiene que ver con el privilegio de poder contratar a una persona para que haga el trabajo de empleada doméstica. Porque no cualquiera puede delegar sus tareas domésticas a una persona ajena y pagarle un sueldo por eso. Entonces, bueno, nos parece importante resaltar esas cosas y discutir un poco de qué hacen y, y cómo viven su realidad económica las empleadas domésticas en la Argentina. claro. Ahí a la pasada, Sofía, mencionaste el hecho de que no es un laburo soñado y de que muchas veces se la llama a esa persona como si de una voluntaria se tratara este, y hay algo interrelacionado ahí, que es eh, la no necesariamente exigencia de que ese laburo esté formalizado. O sea, o de como decimos eh, normalmente, de que sea en blanco, ¿no es cierto? ¿O, o es un parecer no, mío? No, no, tiene muchísimo que ver con esto de que es un trabajo que no está regularizado generalmente. Muy pocas personas tienen a sus empleadas domésticas. Voy a hablar en femenino porque en realidad de todas las trabajadoras, o sea, estuve leyendo, eh, estuvimos leyendo un par de informes y un informe que se revisó por la revista Economía Feminista. Eh, dice que del de 100% de trabajadores domésticos o de empleados domésticos Un 98% son mujeres Así que voy a utilizar pronombres femeninos durante la mayoría eh, del programa Porque bueno, son en su mayoría mujeres Lo tenés permitido, hace uso este, de cómo te parezca Además de la terminología, Sofía Es muy importante, es pesadísimo esto de lo que estamos, de lo que estás hablando, porque eh, habla de la, de la posibilidad y de la inclusión real de una vida, de una vida de laburanta, ¿eh? como todas, este, todos uh -huh. más o menos la tenemos a la imagen, está perfecto que te refieras cómo de féminas se trata. Sí, eh, bueno, como te decía antes, es un trabajo que no suele estar regularizado y que suele estar como mal lo llamamos, entre comillas, el negro, eh, porque bueno, es esto como de algo que se ve como un trabajo que tal vez como si no fuera tan importante, y es un trabajo que como decía antes, que no es deseado, que nadie lo quiere hacer, porque realmente, o sea, siendo sinceres todo es, eh, hacer las tareas domésticas es un empole, para ah, por lo menos para mí, <ríe> no es algo que yo me levante y uh qué ganas de pasar el trapo. Tal Entonces cual. entiendo esa necesidad de delegar esas tareas, pero lo que no entiendo es esta, este patrón en común, eh, lo que por ahí cuesta entender es este patrón en común de no regularizar a estas personas y de no reconocerlo como un trabajo como cualquier otro. Tal cual. Eh, es hasta, además, eh, viene otro, otra mamusca adentro, ¿no? que es también que este, no está regularizado y tampoco responde a lo que hoy todo trabajador formal o trabajadora formal tiene todos los años, que son las paritarias, un gremio, una representatividad Gremial que habla de un determinado monto, por ejemplo, por hora o por mes, eso siempre queda en un arreglo personal y está, está fuertemente cruzado con la realidad económica que le toca sufrir a muchas, eh, a muchas mujeres en la Argentina. Dijiste también, eh, Sofía, y corregime si no es así, que hay, una, hay un, una, una mirada pesada sobre las tareas de las que estas mujeres se encargan, eh, lo que también en, otros, en otras áreas de laburo merecería mejor pago. ¿Qué es lo que pasa en realidad en nuestra sociedad, Sofía? Y mira, eh, acá en la Argentina principalmente, la CIP, que es el organismo que regula eh, todas las actividades económicas, eh, la AFIP tiene una escala salarial para el trabajo doméstico el tema es que no se respeta porque de nuevo se piensa este trabajo como si fuera una changa, se piensa como si fuera un favor que le estás haciendo una persona eh, o como un favor que le están haciendo vos y no como un trabajo entonces no se respeta generalmente esta cuestión de pagar el sueldo a tal y tal día corriente del mes pagar el sueldo, pagar el guinaldo, darle los aportes a esa persona para que en un momento se puedan jubilar. Y también ni siquiera entramos todavía a la parte de que el trabajo doméstico muchísimas veces es realizado por gente que está dentro del hogar, pero que tampoco se les paga. O sea, a ver, es realizado por alguien cuya única tarea es ser, por ejemplo, ama de casa, pero la persona que es ama de casa en la gran mayoría de los casos, no tiene los aportes necesarios. Entonces, el día de mañana no se puede jubilar por algo que están haciendo que es un trabajo. No es amor, es trabajo. Tal cual, tal cual. Y no recibe muchas veces ni siquiera esa supuesta paga que correspondería a la interpretación de que es amor. Este, digo porque por ahí está bueno ser agradecida, agradecido. agradecido con lo que hace mamá muchas veces o con lo que hace nuestra compañera en casa cuando se trata de un plato de comida bien logrado, cocinado, por supuesto, y preparado con cariño y pensando en una alimentación sana, en este, dar calor a nuestras pancitas en invierno y demás. Hay muchas muchas violencias en nuestros, en nuestros hogares, Sofía, y esto de que el laburo el laburo, ese hecho en casa no se pague, también es una violencia, ¿no? Es totalmente una forma de violencia. Y bueno, leo un poco más de estadísticas, eh, de, como te había dicho, el 98% de las trabajadoras, eh, de las empleadas domésticas son mujeres. En las grandes ciudades hay un, un, una cantidad, la cantidad que se estima es 660.000 personas que realizan estas tareas. Eh, la mayor cantidad de trabajadoras tienen entre 30 y 49 años, estamos hablando de un 43%. Y después, la, otra, después le, la que sigue el puesto número 2, es de 50 a 64 años. Y solamente un 10,4% de las trabajadoras domésticas son extranjeras. Pero sí, un gran porcentaje no son de la misma localidad y son de otra provincia. Ahora, algo que a mí eh, me parece también acá que es importante resaltar es que la mayoría de las, de las empleadas domésticas, un 52,5%, solamente llegó al nivel primario de educación y después el resto al secundario. Pero esto, esto es importante, pero creo que lo que es más fuerte de todas estas estadísticas es cuando vemos las horas que trabajan. Porque un 50,1% o sea, la mitad de las trabajadoras, digamos como unas 330 y pico mil de trabajadoras, trabajan entre 35 y 45 horas semanales. O sea, estamos hablando de 7 a 9 horas en promedio que trabajan pensando que trabajan los 5 días de la semana y que no también tienen que trabajar un sábado, porque el sábado tendría que ser pagado como hora extra, pero generalmente ni siquiera se paga eh, acorde a la escala, la escala salarial que, que dicta la CIP. Eh, y después hay un 6,6% que trabaja más de 45 horas semanales, o sea que trabajan en promedio por lo menos 10 horas por día. Es una locura. Ah, está, está por ahí normalizado, Sofía, que se, que se tiene que laburar y mucho, en la Argentina sobre todo después de los últimos años donde la economía se nos hizo trizas en la cara, pero esto que mencionás eh, cuando se lo agregamos o lo emparejamos con lo que mencionaste antes de que no se paga lo que correspondería en estos salarios o en el valor de cada hora laburada, este, nos hace dimensionar el peligro que significa laburar en estas condiciones y no llevar más que un vuelto a casa como remuneración. Hay, hay una sospecha en mí, Sofía, de que vamos a terminar hablando de capitalismo. O es quizás que todo el tiempo <coughs> estuvimos hablando de eso. Pero me imagino que vamos a ir profundizando en cada encuentro. ¿Querés pegarle una redondeada a esto de hoy? Sí, cómo no. Eh, algo que me parece también importante resaltar es que el ingreso promedio mensual, esto es para el último, esto es para el último trimestre de 2020, eh, el promedio mensual de la ocupación era mil pesos, pero el 50% cobraba menos de mil. Ahora, a febrero de 2021, la escala salarial de la CIF dice que deberían cobrar unos mil pesos mensuales. Con retiro. Las empleadas domésticas poseen un sindicato, es la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, o la UPAC, donde UPAC, ahí lo pronuncié bien, eh, Es importante esto, me parece, resaltarlo porque tienen que saber que hay un gremio que defiende sus derechos y que está ahí para decirles qué derechos no deben ser violentados y qué cosas tienen que tener garantizadas. Porque hay una ley que las respalda. Entonces, es importante que sepan que eh, pueden hacer paro, que tienen paritarias, eh, que tienen derecho a un aguinaldo, que tienen derecho a eh, faltar al trabajo cuando están enfermas, y que, tienen, tienen que ¿por qué? O sea, no tienen por qué perder el salario de ese día, tienen derechos a vacaciones pagas, tienen derechos como a cualquier otro trabajador. Y más aún, siendo que el servicio doméstico es el cuarto trabajo más importante en nuestro país. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy en día es, ¿realmente es el servicio doméstico un trabajo soñado? No. Tenemos que... Tenemos que valorarlo como el trabajo que es, y tenemos que remunerarlo como el trabajo que es, y tenemos que cambiar nuestros discursos para valorarlo como el trabajo que es, dejar de decir la chica que nos ayuda en casa, y empezar a decir la empleada doméstica o mi empleada, o llamarla por su nombre, como cualquier persona normal, porque sigue siendo una persona Entonces tener estas cosas en cuenta y también saber, bueno, esto que vos decías que tenías un sentimiento de que íbamos a ir al capitalismo, si querés vamos, eh, eh, hace que las mujeres caigamos en trabajos como este, trabajos como el servicio doméstico, eh, trabajos, como la, trabajos entre comillas como la prostitución, las mujeres terminan cayendo en estos lugares porque no hay oportunidades laborales para ellas. Y a más miseria, Sofía... ¡Ay, no me sé el dicho! No, no, digo, en este cuadro que nos venís describiendo, a más miseria, más posibilidades de que, esta, de que las mujeres caigan en estas zonas laborales, como decís, eh, con cierto halo de oscuridad, y también más mujeres que se verán forzadas ¿no? a, estas, a estos ámbitos laborales en donde, bueno, la, el, la igualdad y el reconocimiento no brillan fundamentalmente. No. Es, es este, sumamente preocupante y son también, este, nos hace pensar esto, eh, cómo, cuánto hay para revertir en, en la mirada, este, no solo de las trabajadoras, como decías, que tienen que saber de sus derechos, sino también del resto de la sociedad que muchas veces... Este, por supuesto, las tiene muy, pero muy en cuenta a la hora de pensar en sus necesidades. Más, eh, te diría, en la actualidad podríamos usar una palabra que, que empezó a sobresalir y que es la de las esenciales. Totalmente, sí. Bueno, Sofía, la verdad es que eh, es muy interesante. Yo me quedo reflexionando siempre este, un ratito más después de que terminamos la conversación y me quedan dando vuelta cosas, este, y eso está muy bueno saber que van a volver a aparecer tanto vos como la compañera Natalia Poole eh, en la siesta que nos fue para seguir hablando de esta mirada que es la economía feminista y poder seguir aprendiendo. Sofía, te, te estamos muy agradecidos. Eh, no sé si terminaste, querés pegarle una, una de, desempolvada a alguna parte que no mencionamos, pero si no, excelente. Sí, no, únicamente decir que ojalá algún día los empleadores eh, traten a las empleadas domésticas con el respeto y con la valoración que se merecen. Eh, y bueno, por un 2021 donde este trabajo sea bien remunerado. Solamente pido eso, porque es un trabajo. Así que cambiemos nuestros discursos y cambiemos nuestra forma de verlo. Y por sobre todo, hagan los aportes, porque si no, voy a hacer personalmente las denuncias de la CIP, porque no puede ser. Muy bien, muy bien. Bueno, además tiene, lo, enlazás, este, lo enlazamos con lo que dijiste, en la, en la, lo que dijeron en la primera vez, de que también de ese reconocer y, y pagar bien ese laburo no remunerado que hacen las mujeres en las casas. Este, de, de eso dependen los privilegios de los varones. Gracias Sofía. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Eh. Chao, que tengas buena tarde Sofía. Igualmente. Ahí estaba Sofía Richi conversando en la siesta que nos fue de economía feminista de esa parte del mundo que